lunes por la noche bueno qué tal buenos días buenas tardes buenas noches vamos comenzando este viaje sonidero el número 161 y transmitiendo de alguna parte de esta gran ciudad monstruo para el mundo cualquier latitud a cualquier hora y en cualquier lugar compadres cómo está buena noche Hey, ¿Qué tal? Pues buenas noches, buenos días Buenas tardes, dependiendo de la latitud Donde decida emprenderse este viaje sonidero Ya saben, el tradicional de todos los lunes A partir de las nueve de la noche Menos seis horas eh, Con respecto al meridiano De Greenwich Hoy vamos comenzando un viaje eh... Ay, perdón ¿Está a la tos? Está buena ah. Oigan Vamos comenzando este viaje sonidero y hoy pues tenemos invitados en la casa, bienvenidos compadres sí, <ríe> Y bienvenidos, saludos al barrio Conciencia, allá toda la banda de Culhuacán, este vecinos, compañeros, cómplices Sí, pues acá desde la cabina craneando cosas comunitarias que próximamente se verán reflejadas, esperemos por ahí En, en, en la página y, y a través de esta señal Oye y bueno pues eh, Ya saben denle play Ahí a regambulante.org Y para los que preguntan que Cómo nos pueden escuchar a través de el celular Hay una aplicación TuneIn en donde ahí pueden eh, La descargan Se descarga facilísimo en su celular Y pueden escuchar este viaje sonidero Para que no se lo pierdan Para que no haya pretexto Además es gratis No hay pretexto Para ellos, para los escuchan, ¿no? Sí, claro Oigan, y pues hoy vamos a estar eh, platicando de alguna... Mucha bici, ya saben que nos encanta la bicicleta Y entonces, bueno, vamos a estar platicando ahí de un viaje eh, por Australia Una mujer, vamos a ver este personajes en bicicleta Estaría chido, una sección así Hablando de bicis y Entonces vamos a estar platicando de algunas otras cicleteras Eh, vamos a estar platicando también de lo que está pasando ahí en el espacio escultórico. No sé, compas, si ustedes ya han escuchado de lo que está pasando. Ya pasó. Hay una problemática ahí, este, pues de varios tipos. Cultural, artística, socioambiental. De muchos tipos. Y entonces vamos a estar platicando de lo que está pasando ahí en el espacio. Y... Pues vamos a estar también comentando de los eventos que vienen para finales de febrero e inicios de marzo El reggae en México está con todo Dicen por ahí un eslogan: un México necesita paz, México necesita reggae Y reggae es lo que van a tener Sí, eh, se si vienen muy buenos festivales eh, Ya en unas cuantas semanas el Air Pit por allá en la concha acústica del de, eh, Parque Metropolitano Agua Azul allá en Guadalajara ...con una excelente alineación internacional... ...Dubink directamente desde Francia... ...Sion Train de Inglaterra... ...Don Carlos de Jamaica... ...sin embargo... por eh, en, ...hace unos días... ...creo que hace exactamente una semana... ...nos percatamos también de un festival... ...que se hace llamar Foundation Reggae Festival... ...y que como alineación principal... ...trae nada más y nada menos que el señor Scientist... Uno de los pioneros del dub Y que al lado de King To Be Se consideran pues unos de los fundadores De este género musical llamado dub Que pues es una mezcla Una de mezcla de mezclas Prácticamente es el, la culminación De los ingenieros de sonido en Jamaica Que transformaron máquinas analógicas Y construyeron sus propios efectos para darle paso a los lados B de los discos en los años 70 Y que ahora Scientist a los 70 años viene acá a México por primera vez Con todas experiencias seguro, ¿no? Y bueno, vamos a estar también enlazándonos con la sección de Suelo Natural eh, que Enviamos un saludo a la comadre que ya está más Eh, buena, más buena de salud Para poder compartir acá en el viaje Y Tenahuatili clásico Ya en estos lunes por la noche Con Ramón y su camión Compadre, ¿con qué iniciamos? ¿Más música? Pues más música hoy Como casi todos los lunes también ODG no deja de, de, de sorprendernos Y hoy tenemos a Kouiwa, Kouiwa Dub System Con un disco llamado Dig Así que, pues hoy estrenando el número 108 de esta saga, de este net label llamado Digiprod. Ya saben, libre descarga a través de su página. Nosotros somos el Viaje Sonidero, así vamos comenzando, no le cambien. Ya son las 9, prendete. ¡No encuentro en la estación! ¡No encuentro en la estación! ¡No encuentro en la estación! Hey, hey. Pues acá escuchando de fondo al maestro Bob Marley que el pasado sábado 6 de sep 6 de septiembre, 6 de febrero eh, habría cumplido 71 años el mismísimo maestro y por ahí en la página de regambulante posteamos parte de imágenes de la película de la Jane eh, o el odio una película sobre problemáticas racistas y de conflictos periféricos allá en, el mismísima, en la mismísima Francia pues en esta rola eh, Bob Marley hace alusión a quemar y saquear eh, pues una canción que en algún momento en Reino Unido también se volvió eh, bandera de la manifestación de muchos inmigrantes eh, negros que pues fueron discriminados hasta ya entrado yo creo que el siglo XXI yo creo que en realidad más bien la discriminación no ha terminado sin embargo pues acá en, en Francia pasa algo similar pero Pues con migrantes que vienen de la África, del Norte, de Asia, del Medio Oriente. Para quien no haya visto esa peli, algo bastante recomendable para sentarse un par de horas frente a la caja negra. Centinaio di giovani ha letteralmente tenuto in stato d'assedio il commissariato di zona sino a notte inoltrata. I duri corpo a corpo hanno causato 14 feriti tra le forze dell'ordine. 33 dimostranti sono stati arrestati. I rivoltosi hanno devastato gran parte del centro commerciale, oltre ad alcuni edifici, per poi disperdersi intorno alle 4 del mattino. I disordini fanno seguito alla brutalità di un ispettore del commissariato di Muguet. Due giorni fa gli hanno gravemente perduto un giovane del luogo fermato per. quei giorni. Vai, Che c'è questa musica, che mio! Yeah. ¡Malditos muchachos del demonio! ¡Seguramente son esos de viajes sonideros! Viaje Sonidero Sonidero Sonidero Sonidero Sonidero Sonidero Sonidero Sonidero Sonidero Sonidero Ey ey ey pues ya vamos regresando acá al viaje Sonidero número 161 por cierto 161 programas acercándonos a las 200 horas de transmisión, así que, pues, préndale, préndanse, porque esto ya empezó, y va pa largo. Pues, mínimo a las 11, asegurada la, la señal. Oigan, estábamos recordando a Marley en su aniversario luctuoso, y, no sé, eh, ¿cuál, ¿cuál sería la rola que más te... Esta que acabamos de, este, de poner de este master. Esta que acabamos de poner En realidad Aunque yo hay varias Pues yo creo que una clásica es One Love Que si sí es así como una rola Que pues tiene mucho mensaje ¿no? Así del corazón Y creo que le hace falta A este planeta amor Demasiado amor Oiga, compadre, estábamos posteando este este documental de la Jaime Y ahí en la página oficial de Marley para que la visiten Y chequen ahí lo que se está haciendo en torno a este personaje Porque aunque él esté muerto, es como esos personajes que después de muertos es cuando más generan a veces, ¿no? De hecho, este, me voy a confesar que el sábado, la neta, escuché, escuché Revolución y dedicaron pues una hora al mismísimo Bob Marley, pero se me hizo un dato interesante en que ese mismo sábado eh, lanzaron al mundo la hierba de Bob Marley, eh, allá en, en los lugares en donde está legalizada la marihuana, eh, salió a la venta la hierba que lleva su nombre del maestro Bob Marley, y pues la familia, ¿no? Este como bien dices eh, también dieron el dato que es el, el segundo artista que muerto vende más discos por encima por ejemplo de Beatles y de, de otra banda de otras bandas que, que también pensarían de, incluso creo que el único que lo supera es Michael Jackson y pues de, de ese tamaño en el término de la mercadotecnia eh, significa Bob Marley pero me parece que Bob Marley es parte así como de la es conocido igual voy a decir tal vez una salvo, una salvajada pero Bob Marley es tan conocido como Dios la verdad exacto pero si sí a Bob Marley yo no conozco a Dios tú sí no por eso decía que era una salvajada Pero se compara, güey. Bueno, ten algo. Bueno, hay una dualidad, ¿no? Hay energías, hay... Sí, si le quieren llamar a Dios, pero Dios no como lo conocemos comúnmente, ¿no? Oigan, pues ahí está. Ahí está nuestra recomendación. Y eh, no sé si quieren... Si quieres algo más de música. Sí, de hecho estoy buscando unos videos que por ahí hay un documental bien chido, o sea estos videos vienen divididos por canciones y se llaman Song Around the World Played Playing for Change o tocando por el cambio y, y este documental es eh, es algo bien chido porque pues estos cineastas se dieron a la tarea de recorrer las calles del mundo y absorber sus sonidos sus estilos, sus formas de interpretar la música, las músicas y muchas de esas músicas son de la memoria colectiva y la memoria colectiva en gran parte del mundo, por eso me atreví a decir que en estos cinco continentes que se conocen en el planeta Tierra pues Bob Marley es parte, en algún momento hemos escuchado a Bob Marley en todo el mundo y Estas escenas vienen eh, a, a. refrescar mi tesis sobre que Bob Marley es mundialmente conocido como. como el maestro Bob Marley. Vamos a escuchar, bien dices, esta cancioncita llamada One Love, interpretada por varios músicos del mundo. Esto es el viaje sonidero. Y desde acá le mandamos un gran, gran.. Abrazo y fraterno al maestro Bob Marley, donde quiera que esté. a este viaje del 161 y pues ese fue nuestro pequeño, pequeñísimo tributo a Marley eh, hablábamos de amor y bueno, pues sí amor es lo que necesita el mundo y compadre también también, <risa> además oigan, y estamos esperando a que la comadre de Solo Natural nos eche la llamada para que podamos entrar en esta sección, pero pues igual y antes podemos Eh, ¿Tú tienes una recomendación, no, compadre? ¿No? Ah, ¿podemos hablar del espacio escultórico? Sí, sí es, eh... porque es algo que nos incumbe a todos. ¿Quisiera... Universitarios y no universitarios, perdón. Pero por ahí había un video rolando eh, en esta plataforma que, que cambia al mundo a través de firmas. Y y por ahí hacían alusión a toda esta obra arquitectónica de 360 grados, que ahora pues en realidad no vale nada, deberían de tirar también pues esa parte de, del espacio escultórico, porque con ese edificio pues ya se perdió el objetivo de la obra inicial, que era tener una visión periférica 360 grados de la ciudad monstruo. Y quisiera leer justo lo que el video lo vamos a compartir un ratito más, Pero para que puedan eh, darse una idea de lo que es lo que está pasando en ese lugar. Eh, y pues que estemos como atentos. El edificio ya se construyó. No sé si ustedes ya pasaron por ahí. este La semana pasada que fuimos allá. No sé si... Yo no no me percaté la verdad. De ese nuevo edificio. Pero bueno, pues quien ha estado en ese espacio. El espacio escultórico. Eh, sabe de qué estamos hablando, ¿no? Y lo que implica el que haya un edificio en ese lugar. Entonces. Este. Les quiero leer esto No es que Lo voy a ver en mi muro Y luego lo voy a compartir Con ustedes A ver, sí, ¿sí? Sí, básicamente lo que lo hiciste Porque si no estoy me Entonces, dice más o menos así Ya recibimos la llamada Ah, perfecto, vamos a suspender por ahora en lo que buscamos el video eh, Para hablar de lo que está pasando en el espacio escultórico Pero vamos a interrumpir esto porque vamos a hacer la conexión con la comadre De la sección Solo Natural Que como cada lunes Eh... Hoy, su primer programa de este 2016, porque estaba enfermita, le mandamos un papacho, Pero como cada lunes es tradición ya hablar con esta comadre y entablar enlace en solo Natural. Comadre, ¿cómo está? Hola, buenas noches, ¿bien? ¿Y ustedes cómo están por allá? Nosotros muy bien, muy contentos de escucharla, casi se nos olvidaba su voz. <risa> sí, ya tiene un buen rato que nos hablábamos. Sí, qué bueno escucharla bien, ¿ya mejor? Sí, ya mucho mejor. Perfecto, ya la pedí a la banda. Sí. Ya, ya quería escucharla. Comadre, ¿qué nos tiene para hoy? Bueno, pues este precisamente quería hablarles de alimentos que nos pueden ayudar a fortalecer el sistema inmune. Esto a que pues, ahorita con todos esos cambios de clima que de repente hace mucho calor y de repente hace mucho frío y luego ya llovió y todo el mismo día, ¿no? Entonces hay mucha gente, pues, que se enferma. Entonces quería compartirles esos alimentos que nos pueden ayudar, pues, para evitar que andemos tan enfermos. Ay, gracias, porque todos acá creo que levantamos la mano de que andamos sufriendo de las mismas, como antes díganos. ¿Qué hacemos? Bueno, les voy a decir algunos alimentos que nos ayudan a fortalecer el sistema inmune y luego ya al final les paso ahí un tip para principalmente para la gripa. Entonces, este, algunos alimentos que nos ayudan son, por ejemplo, el ajo, porque tiene propiedades antibacterianas y antivirales, entonces el ajo es como un antibiótico natural. También las como los tijoles, los garbanzos, las habas. Eh, son alimentos que nos pueden ayudar al sistema inmune porque contienen hierro y zinc y vitamina B que nos ayudan a la generación de lóbulos blancos, que son los principales pues, actores del sistema inmune ¿no? contra las enfermedades. También pues se recomienda comer salmón ta también por el conten contenido de vitamina D, que igual ayuda a la producción de sustancias que ayudan a combatir enfermedades. Otro antibiótico natural es la cebolla, que igual actúa, bueno, o sea, tiene algunas sustancias que actúan directamente como antibióticos. Y pues como muchos también, sabemos también los cítricos porque tienen alto contenido de vitamina C y pues eso nos ayuda igual a fortalecer el sistema inmune. Y por último está la miel que igual tiene ba bastantes propiedades contra las bacterias y es antiséptica, entonces pues consumir estos alimentos nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmune y pues padecer menos enfermedades. Oiga, comadre, pues qué buenas recomendaciones, todo natural, ¿verdad? Así es. Y bueno, lo que pasa ahorita actualmente es que mucha gente está enferma, sobre todo de las vías respiratorias, ¿no? Entonces, si están enfermos de eso, pues yo les recomiendo que puedan consumir este, a manera de un antibiótico, machacar un ajo con perejil, Y le pueden agregar el zumo de un limón y miel. Y que estar consumiendo eso durante el día. Y pues aproximadamente durante una semana para que surta efecto. Para que amarre, dicen por acá. A <risa> ver, todos van a dar una recomendación, así que listos, ¿eh? Yo tengo mi recomendación, comadre. Para uh -huh. un, un un bebible, así un tecito rico. Ponen a hervir el medio litro de agua... Unos cuatro ajitos, cuatro dientes de ajo Que hierva, uh -huh. que hierva eh, Y que quede lo de una taza al final Una taza Máster Y entonces eh, La endulzan con miel Y sabe delicioso Sí, sabe bien rico La verdad es que yo no me imaginaba Pero está bien bueno el ajo Cómalo Y por ejemplo mi abuelo lo, lo tomaba Todos los días en la mañana el ajo Sí, el ajo es muy bueno Sí, ¿verdad, comadre? Claro que sí, es muy bueno el ajo <risa> Sobre todo cuando se come entero A ver, la siguiente recomendación A ver, pero póngale el micro Comadre, es que acá tenemos este, la, casa... Sí, pues acá, la casa llena y entonces vamos no a compartir eh, no una recomendación con los compañeros Así que si quieren, ay, compadre, perdón, pueden jalarlo Uh, manera, ¿cómo le la, la, la que apenas sí, claro. me, me, me dieron yo no sabía pero tenía betabel zanahoria guayaba y la endulzaron más con miel entonces otra vez, otra vez. este betabel zanahoria este ¿qué más guayaba ajá y endulzada con miel ajá sí, sí es así como que muy dulce no porque por sí la fruta es muy dulce Entonces este, pero muy buena la verdad es que yo enfermé horrible en diciembre y esa cosa me levantó. La verdad es que estuvo muy muy, muy bueno ese jugo, en jugo todo y es bastante bueno para para la gripo y la tos. Me recuperé. Ah, buena recomendación. A ver la que sigue. ¿Quién quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? A ver, uh, yo. A ver. Pues a mí así desde morrita siempre ha sido cuando me enfermo de las anginas sobre todo que te dan anginas, ¿no? Así dicen las mamás. Eh, pues el tomate y que te apachurren las anginas justamente, ¿no? Que te lo metan y te laven, ¿no? Como no son un tipo exudado, yo creo. Entonces es como que bastante salvaje cuando uno lo platica, pero el tomate justamente <risa> es muy... <risa> sí, ¿no? Tiene como propiedades para, para justo como... No sé si esterilizar, si se puede decir así, pero el punto es que en verdad te hace una liviana. Se las pone muy bien las anginas después de eso. Gracias a las abuelitas. Mm. A ver, compadre. Comadre, mm. sigue ahí, ¿verdad? Está tomando sí, nota. Sí, Ah, perfecto. Bueno, pues uh, yo lo que me echo cuando siento ahí el primer malestar en la garganta es pongo a hervir canela eh, con jugo de limón y endulzado con miel y una guayabita. Entonces eh, ese es mi té de las noches para cuando empiezo con la garraspera de la tos que es común entre este gremios. Sí. Y además con lo que respiramos es así, mm. o sea, es básico el remedio natural. Compadre, falta la suya? No, pues yo me quedo con la del ajo entero y, y ya. Ah, qué cosas. Pues ahí está. ¿Cómo vio las recomendaciones, comadre? No, pues muy buenas, todos todos contienen algo de de antibióticos naturales, muy buenas. Oye comadre eh, Este ¿Cuál es la propiedad de, por la cual Lo más recurrente en estos remedios caseros Es este La miel de abeja o el propóleo Es porque La miel tiene como les decía Tiene propiedades netamente bactericidas Y sirve como un antiséptico Se dice por ahí Que es porque debido a que el, Las abejas van y andan De planta en planta Pues consumen varias de las sustancias De las diferentes plantas Y entonces eso se concentra en la miel Y por eso es tan buena para tantas cosas ¡Oh, eso sí. yeah. ¡Qué buena información, comadre! Ya la extrañábamos Igual ya los extrañaba Pero pues andaba ahí Bastante gripiente también ¡Perfecto! ¡Qué bueno! ¿Estos remedios sirven? ¿Ya se dieron cuenta, compadres, comadres? ¡Hágalos! ¡Cocínelos en casa! Pues, muchas bueno, gracias, comadre. Gracias a ustedes, saludos a todos. Bonita noche. Igualmente y ya saben que el consejo es no se atasque <risa> También. <risa> Adiós. Ahí estuvo la comadre de Solo Natural. Vamos con más musiquita y regresamos a este su viaje sonidero el 161. No le cambien. <risa>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 Estamos acá de regreso en este 161 Y para los que no están enterados Pues ya es momento de prenderle desde hace rato Desde hace más de una hora Que estamos acá echando choro A través de www.regambulante.org Estamos al cable conectados A través de una red internacional de información Transmitiendo desde la ciudad monstruo Escuchando al maestro Rootsman su producción de La dimensión del tercer ojo Se rumora por ahí que El maestro Rootsman A finales de año viene por acá A tierras aztecas será? Mientras pensamos que será o no será, vamos a continuar con este viaje sonidero. Y, oigan, pero antes quiero mandarle un saludo a León, que nos está escuchando desde una parte de este planeta Tierra. Un ciclonauta. Psiconauta. Uh -huh y pues también para Ramón para la banda Barra Conciencia para la banda si nos está escuchando para George para los pajaritos por cierto en la ciudad hay este hartos pajaritos y hoy me tocó ver unos bien grandes unos pericos pericos grandísimos aquí afuera no corten los árboles no sean así <risa> oigan y quiero leerles esta información que creo que es importante comentar Eh. Y que ya pasó y que está pasando Entonces si me ponen musiquita de fondo Productor ¿Qué tipo de música? Pues algo para Dar lectura a um, Un video informativo Que está rodando en las redes sociales Sobre el, la problemática En el espacio escultórico Entonces ahí lo que usted guste Eso está bueno Nicola Cruz un poco de cumbiecita digital. El espacio escultórico fue construido en 1979 como parte del Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Siete artistas se reunieron en su manifiesto y declararon Hemos intentado poner en práctica principios olvidados por cientos de años, buscar hacer del arte un acontecimiento para todos y para siempre. Poniendo a un lado sus estilos individuales, es el único punto de la ciudad en que uno puede voltear 360 grados. Sin embargo, un nuevo edificio acaba de arruinar esta obra. El edificio ha sido construido tapando la vista a los volcanes. Tratándose de la obra más importante de Land Art en México, salvemos el espacio escultórico. La destrucción de esta vista equivale a la destrucción de esta obra maestra. ¿Qué construcción crees que debamos salvar? Y entonces, compadres y comadres, este es un... No, ustedes conocen el espacio escultórico, todos yo creo, y los que no, está ahí en eh, Ciudad Universitaria. Y pueden entrar ahora, no cualquier día de la semana, los fines de semana no está abierto. ...y tienen horarios. Ni a cualquier hora porque... ...pues ya está todo enrejado. En realidad todas las esculturas... ...que están dentro del área... ...de la zona cultural... ...de Ciudad Universitaria... ...ya todas están enrejadas. La serpiente... toda to, ...en realidad todas las, todas las áreas verdes... ...del espacio escultórico están... ...bajo reja. Tristemente, ¿no? Y justo pues el arte es para... Que uno entre en contacto con esa creación, ¿no? El arte es para compartir, no para guardar. Exacto, y sobre todo el arte público, ¿no? Que es este tipo de construcción arquitectónica eh, en dentro de la reserva natural. Yo, por ejemplo, tuve el placer y el honor de poder ir a un concierto ahí, eh, por ahí en el lejano año del 2005-2006, ...se presentó una agrupación japonesa... ...de percusiones... Eh, ...tradicionales... ...llamado Goru... ...y venía uno, un, un solista... ...llamado Goku... ...entonces el espectáculo se llamaba Goku más Goru... ...dentro de la lava... ...de este espacio escultórico... ...y justo... ...pues había una resonancia... ...como en ningún lugar he sentido... ...y ese día lloviznó un poco, era mágico... ...el entorno en el que se dio ese concierto en donde también fueron, yo creo que míticos, los conciertos de Jorge Reyes ahí. Un espacio que además es un también un pulmón ¿no? dentro de la ciudad, y que es un espacio que me parece que brinda a los habitantes de esta ciudad, monstruo, y a los habitantes de otras partes del mundo, un panorama increíble de esta ciudad, que solo ahí se puede vivir, y que bueno, pues... La banda tiene una petición ahí en Change.org. Ya saben que ah, me encanta dar esas recomendaciones. Cambiando el mundo a través de firmas. <risa> y... <risa> <risa> se exige... <risa> Ajá, que se derrumbe el edificio malo. Que se derrumbe el edificio de cuatro pisos. Además, ¿a quién carajo se le ocurre en una universidad en la más prestigiosa de Iberoamérica, de Latinoamérica... De México, eh, pues construir un edificio ahí, o sea, es no revisar los archivos, ni la memoria, o sea, no tener conciencia de nada. Ni siquiera un buen arquitecto, pues. O sea, un meme tendría que decir, no, no te quieras no. pasar de... Pero en México todo es posible, compadre. Y además pintado Solo de blanco, o sea... Sí, está cabrón, está, está es, es difícil entenderlo. <ríe> Me parece que también será difícil derribarlo Sin embargo, a través de Chains puedes cambiar el mundo Firma ahora Firma ahora Suscríbete a su newsletter Yo creo que son este, formas de... Formas sí. ciudadanas de exigir nuestros derechos Claro Es un documento que firmas y que mandas a algunas autoridades y que sirme, sirve como está forma chido. de presión como las marchas son otra forma de presión no como cada uno va haciendo unas, una una bomba una bomba no ahí está ahí está lo de Tajamar eh, salió Avante me parece que lo de Cabo Pulmo también ha tenido eh, más allá de que creo que se logre a través de que una autoridad diga ay son miles de firmas me parece que lo mediático que puede llegar a ser el correr un correo por millones de personas es es interesante y, y y es lo que logra visualizar el el problema, ¿no? Más allá de firmarlo. Sí, lo visibiliza, claro. Y a través de las redes, pues es como a nivel mundial, ¿no? O sea, no solo se queda en México, sino pasa a las fronteras y la información llega a otras partes del mundo y eso genera la presión. Sí, por ahí hay que darle también. Ahí está la información, compadres una canción bonita para sentirse en el espacio escultórico para los que hace algunos años pudimos ir ahí a meditar poder ver esos 360 grados que dicho propiamente emula lo que artificialmente se puede lograr con la arquitectura, con lo que la naturaleza nos brinda. Yo creo que el Cerro de la Estrella entonces ahora es el único lugar que logra esos 360 grados de visión periférica de la ciudad monstruo. No son bienvenidos los gentrificadores. El viaje sonidero, todos los lunes a partir de las 21 horas, tiempo de México, a través de www.regueambulante.org, apaga la televisión y prende tu conciencia. ya regresamos acá al viaje sonidero y escuchando un poco de musiquita de directamente de allá el cono sur nicola cruz un remix que hace sobre jardines y pues ya estamos acá en 161 y en, un, en unos minutos más león te vamos a poner un un track de dub riders que por ahí pidieron y vamos a adelantar algo de lo que vamos a entregar para el Remix Contest que lanzó Hace unas semanas Mexican Stepper Y Culture Duke desde Francia Para integrar un EP Sobre un remix de De Yasser Serrano así que Vamos a mandar nuestra propuesta A ver si queda incluido dentro de este EP Y vamos a tocar algo de ese adelanto Va pues ve, ve preparando El track para nuestro compaleo Que se escucha y que dice que le da Todo gusto escucharnos cada 8 días Muy bien, hay mucha banda que ya se volvió adicta a este viaje y qué bueno. Qué buena adicción. Sin ofensivo. No sangra a los oídos. Procuramos hacer una buena selección musical para que no ocurra nada de eso. Eh, bueno, sale una lista. Vamos a pasar al tema de las bicis. Hay varias cosas que hay que hablar en torno a la bicicleta. Y, bueno, yo no sé si antes eh, vete preparando, compadre, para que invites a la banda a esta cuarta rodada eh, Que ya hemos estado haciéndole publicidad acá, eh, cada ocho días Y que sale los miércoles, al rato nos van a contar de ese tema En lo que se desocupa el compadre Muy ocupado, se ve, <risa> entretenido Oigan, y bueno, pues, eh, ahí en la... me parece que lo vi en el Ciclósfera Sale una lista eh, de una organización danesa eh, que publica las 20 ciudades más biciamigables del mundo del 2015. Entonces yo no sé si ustedes ya checaron estos resultados, pero México desde luego no aparece. <risa> eh, y la única ciudad latinoamericana, no, Buenos Aires. Y los tres. Las tres principales ciudades, pues Copenhague, Ámsterdam y Utrecht. La una es Copenhague. Eh... Los viajes intermodales, por ejemplo, en esta ciudad, son del 39%. Ahí nomás para que sea un quemón. Y 45% en los últimos dos años. O sea, 2015. Entonces, pues. Y hay construcción de puentes exclusivos para ciclistas, por ejemplo. Eh, en Amsterdam también eh, está en los primeros lugares. Y tienen incluso estos compadres con congestión ciclista. O sea, ahí no hay congestión de autos, sino lo que rifa es la congestión ciclista. Imagínense una ciudad donde... ¿No? <risa> eh... Sí, por ejemplo, Buenos Aires, la única ciudad uh, latinoamericana como ya mencionaba. Y por ejemplo deja fuera a Colombia o a Río de Janeiro, que son otros países que también están haciendo ahí eh, cosas en torno a la bici, pero sobre todo destaca Buenos Aires. Y cuentan con 140 kilómetros de bicicarriles y ciclovías hasta hace un par de años. Entonces, y pues ahí está una lista grande. ...en eh, México no aparece, si quieren pueden checar la lista ahí... ...les vamos a publicar la información para que la revisen... ...pero en México ¿qué se está haciendo en torno a la bici compadre? Eh, pues me parece que con lo del proyecto este de Visión Cero... Eh, ...se va a dar, eh, me parece que un gran avance en términos de la cultura ciclista... ...y de la infraestructura que se necesita una propuesta por ahí hecha hacia las autoridades por parte una iniciativa de Greenpeace y de visitecas que por ahí firmamos varios varias asociaciones y grupos eh, culturales que giran en torno a a la ciclocultura acá en la ciudad de México y me parece que incluir todas las voces todas las propuestas acerca de el modelo de ciudad que se pretende llevar a acabo en el diseño, pues sí tiene que ver con la gente que lo cicla y que lo camina y me parece fundamental esta este estandarte que han tomado acerca del peatón, no, del peatón primero. Me parece que que sí la bicicleta va va va bien. Me parece que las la bicicleta eh, eh, ahora sigue permeando eh, en el uso cotidiano, ya sea por las cuestiones económicas, culturales. Este, por la situación del mainstream en el que está la, la bicicleta se está masificando una man de una manera interesante lo podemos ver con los cierres dominicales y constantemente te encuentras a más ciclistas rodando por, por la calle entonces eh, me parece que es un flujo muy natural que es una transformación inminente Y que por el lado como de las instituciones Pues habrá que darle seguimiento A, a todas estas propuestas eh, De fondo De origen de participación ciudadana Y que no queden Desde la plataforma política De lo que puede también servir Ser la bicicleta Y pues Si pudiéramos comentar así Estas dinámicas me gustan <ríe> Que todos aportemos ¿Qué ¿Qué te parece más biciamigable de la en la ciudad en la Ciudad de México? A ver, piénsenle porque van a contestar todos, o sea, qué parte de la ciudad es lo que les parece que es más biciamigable. Bueno, yo diría que por ejemplo los paseos que se hacen ahora eh, los cierres dominicales, eh, los ciclotones me parece que son Eh, se está fomentando ciudad amigable creo no vía amigable entonces eh, hay que pedir un poco de paciencia creo a los automovilistas y a todos los usuarios del transporte porque sí se genera eh, un pues un caos durante algunas horas porque no hay las vías de comunicación que cotidianamente existen para para fluir no para viajar para transitar Sin embargo, pues hay que salir con un poco de antelación y no pasa nada, ¿no? O sea, o subirse a la bici o usar transporte público. No es no es siempre, ¿no? Entonces, un poco de paciencia, creo, para los automovilistas. Y creo que esto hace una ciudad también eh, biciamigable. Y es una buena forma de salir y ver a la gente hacer ejercicio, creo, también. Así lo ocupan, creo, mucho, estos paseos ¿Qué otra parte se les ocurre que puede ser biciamigable? A ver, a ti, compadre. Las Chinampas, hacia o sea, el sur de la ciudad monstruo, hay una ruta chinampera, y me parece que es de lo más ciclable, de lo más bici amigable, y me parece que, que fundamental también porque mucha gente local utiliza la bicicleta como forma de transporte y es respetada por eso. O sea, Tláhuac y Iztapalapa siguen siendo las delegaciones que se transportan y que se mueven más en bicicleta, aunque los datos de la ciudad no lo arrojen así. Son lugares en donde no se desplazan los encuestadores a ver todo este tipo de dinámica social al interior de, de estas delegaciones. No sé, podría ser. Eh... Sí, ahorita lo acaba de comentar el Kenner También cuando voy para allá a Xochimilco, Xochimilco de mis amores... Es este... Toda la banda anda en bici y quizá no hay la infraestructura pero te das cuenta como que en el, en el tránsito, en los peceros sobre todo, pues ya hay una consideración más a fuerza por la presencia de, de tanto ciclista que por una conciencia de, de compartir el espacio, pero bueno también es una forma como de, de ir bregando así a fuerza, pues hacerte presente, hacerte presente y bueno pues se van creando como espacios no delimitados, no con infraestructura, pero que el mismo uso de las bicis pues ya le va dando Bueno, pensando, justo ahorita que hablabas de CU creo que CU es como un espacio amigable casi para todos los que por ahí transitan Entonces yo sí he visto a varios estudiantes cada vez más que llevan sus bikas, no ya sea porque varios viven relativamente cerca u otra banda que pues no, no, sí tiene que recorrer varios kilómetros. Y bueno, creo que ahí como que se transforma la conciencia, sobre todo del automovilista. Yo sí veo que se esperan, o sea, está en Naranjita y ya se están parando, están dando el paso. Cosa que no veo como en muchas otras partes. Entonces yo pensaría que un buen lugar podría hacerse un biciamigable. Y yo creo que otra cosa que hace viceamigable a la Ciudad de México también podría ser los tantos grupos que hay ahora rodando en la ciudad, ¿no? creo que es otra de las cosas que lo hace muy amigable el que todos los días de la semana te encuentras con un grupo ciclista que sale a rodar a alguna parte de esta ciudad muestro o más no hace ocho días hacíamos un recuento de de las rodadas que se hacen día a día y en y hay diario diario hay y salen de todas la, los puntos cardinales de la de la ciudad diarias conurbadas Y es momento de pasar la invitación, ¿no? También. Por ahí este se genera un... Eh, diríamos que esto es una sensación posterior a una experiencia cicletera. Yo creo que esta efervescencia de la bici da como para formar un grupo y un grupo que no es nuevo para rodar porque llevan varios años sus integrantes rodando y que ahora se convoca a una comunidad ciclista a rodar acá cerca del suroriente de la ciudad monstruo y que va bien, va bien y este próximo miércoles llega a su cuarta rodada a ver cuéntanos de eso pues ya es, es, eh, se cumple un mes de esta rodada ¿Qué que se podría decir? Que sus eh, integrantes son eh, interbarriales, ¿no? Tenemos acá, es el barrio en bici. Ea, muy buen nombre. Sí, está chido ese nombre. Eh, es del barrio de San Antonio, barrio de San Pancho, dos barrios naturales, bueno, que ya tienen abolengo historia y pues nosotros que somos no igual barrio no por historia pues sí pero adoptamos no entonces ya somos tres barrios ahí rodando eh, yo creo que son los barrios barrios eh. barrios de Culhuacán porque sí, somos sí, ¿no? los somos barrios de Culhuacán, el barrio sin, Culhuacán sin discriminar todos todos en uno y pues no sé, cumplimos hace no mucho eh, cada jueves no este ir a, a echar una retita de de fútbol y ahorita, bueno, emprendemos esto, cada las rodadas de cada miércoles, pues igual, ¿no? A ver si se puede un año, a ver más, pero bueno, también, no no sé, hay varias ideas ahí que han estado fluyendo para para con la rodada, que no sean una, nada más un grupo que se junta y rueda, ¿no? Sino también, eh, pues, como dinámicas al interior de nosotros, por ejemplo, eh, hubo tres ponchados, uno un ponchado dos veces, este miércoles, ¿no? Entonces está la propuesta de generar un como eh, banco de herramienta y refacciones, pues comunitario, ¿no? Donde, bueno, pues se vaya nutriendo dependiendo de, de lo que vaya ocurriendo allá adentro, ¿no? Eh, la ruta también se pone entre todos, eh, no sé, también eh, se ponen a, pues, eh, a consideración el nivel de, de los asistentes para que no sea una rodada tan manchada y pero no sé pero sí irle escalando de nivel no para hacer rodadas cada vez pues un poco más, más largas y pues más rápido creo que está está chido este es el primer mes a ver a dónde vamos cáigale cada el miércoles ahí a las 8 en la página del facebook barrio conciencia está el, el link del lugar donde nos estamos reuniendo y bueno pues vamos bien el primer miércoles 7 el segundo Miércoles fuimos 15, este último fuimos ya 20. A ver este, a ver cómo se va, se va desarrollando esto. Que hay dos compañeras que nos tienen que acompañar. Eh, únanse. sí. Y, y más gente que se va involucrando en esto de, de hacer primero este tipo de paseos nocturnos y después eh, te va cayendo esta esta onda de, de que es es bien posible. Eh, trasladarte en bicicleta para las actividades cotidianas en, en tu vida y pues ahí está una opción al suroriente de la ciudad monstruo para salir a rodar con pura banda buena onda que se poncha bien seguido y que y que yo creo que lo fundamental es que no dejamos a nadie también eh, pues incitar poco a poco a eso a que, que la cultura ciclista vaya, vaya mermando en lo particular y que pues nos vayamos preocupando por llevar eh, lo mínimo para que no la sufra uno y para que no haga sufrir al resto recomendaciones que lleven cámara de refacción parches este su herramienta para su bici y pues cascos si y pueden Luces. bien iluminados no y con mucha actitud para rodar sí para rodar y e irse a veces salirse del asfalto Ahí está, compadre, vamos con más música porque tenemos más noticias cleteras. Están escuchando el viaje, el viaje sonidero número 261, compadre. Cómo no, y la mentira directamente desde Perú, con el grupo Sabor y Control, salsa a la calle, cómo no. ¿Cuál es ¡El ¿Son esos de viaje sonidero! ¡El viaje sonidero! ¡Oh, sonidero! ¡Oh, sonidero! sonidero! sonidero! sonidero! sonidero! sonidero! sonidero! sonidero! sonidero! sonidero! sonidero! sonidero! sonidero! sonidero! From the UK to the USA in Mexico and Tijuana City From a Kingston Town to New York It's the same thing that we all have to go through Back There's no justice out on the street. We've got to be of a beast now. Con dedicación especial para Leon. Sonando Top Riders. Is the remix. Well, he's got a gun and he's got the base The most notorious man in the waves He's just another tug on the block He's got the license to use his glove You can find him out on the beat On every corner on the street, yeah. Yes, he's ready to launch on a tag It don't matter if you're white or black, yeah. It doesn't matter where you come from Just as long as you know where you're going Just be careful that you don't get stuck You've got to beware of the bad carpet Bad cups, the talk of the day And they're all getting away They're killing in the name of the law, But now this is the last straw Back up, the talk of the day, you see them they're getting away. They're killing in the name of the Lord but this is the last shot. From the north, the south, east and west, call them the city's finest. But it seems that the war they have declared on the children everywhere. This violence they perpetrate. There's no justice out on the street. Anytime that you're out on your own, you never know if you will get back home. Because backups is the talk of the day. Killing and getting away. They do it in the name of the law. But this is the last straw. ¿Qué? Solo una probadita de este remix Que mandaremos para el contest De Jazzer Serrano Mientras vamos a escuchar a The Chainsman Man, su último disco Showbro con el que festejan 10 años De carrera Testing my patience If you question my greatness Cats will never debate this Fuck your revelations Brains change due to chemical agents I'm brave, man. Better than those who never will say shit They pop and they lift off And they often will flip-flop Kill them and resurrect them When they cough and get ripped off Cats easily fall back I can't call that A media. Oh, Get your balls back The world keeps spinning these 24 hours As the earth keeps moving by these 365 There's more galaxies than the sand on the beach And I think the universe wants me to see the lies What I want more than anything is my trees legalized Yeah, that's the way it is. a devil is. To Saturday Suckers be looking for notoriety Trying me, but they dying silently Trying to see how pious that I can be They say what they say do What they do, but I mean, keep it true What about you? They said what they said, did what they did, and wrong with this true Yo, No deal, all substance, no frills, dope deals, dope skills on mics and broke steel, no damage. So Oakland is deep rooted in the town where we compound soul and street music. Underground up, local to buy, coast to the globe. off a load of dope quotables, colder than fly vocals and fly Locals in the uncontrollable urge to expose the Pinocchio. bullshit with clowns, this ain't my first rodeo. Polio carriers ain't got a leg to stand on, I'm slapping in your pockets like I'm practicing On. First person quick scope trying to get my camp on But addressing the real and every letter, I put my stamp on Headphones blasting like a drum in my brain But Katniss got you thinking that my hunger is a game So when I catch firewise they running from the flame With the back ass backwards, you going against the grain They say what they say, do what they do, but I'ma keep it true What about you? They said what they said, did what they did but we gon' keep it raw with this true spin Suckers be looking for right, I'm on mics and broke okay Leaking and thinking they strong when they really leaking. I'm peeping them, looking, get while they give But then I begin speaking some of the things that my pen be leakin'. in. When it's drama to bring the song that I'm singing and swinging. And I hope you get the meaning. Even if it's a minor inconvenience. That's my word. Say it and then display it. Action, verb, engraving in the baby just to make it concrete. And to let them know that I'm hella indelible living my life to the beat. I'm too nice to have to be nice. And before I do that shit, I pay the hell of a price Every Got an impurity called insecurity. Yeah. Speak, freely, and you can cure the disease with ease. That's the common denominator. That made a nominal figure, greater, and degraded the drama of a hater. They say what they say, do what they do, but I'ma keep it true. What about you? They said what they said, did what they did. Don't keep it raw with this true spirit. They say what they say, do what they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 vamos regresando acá y contando anécdotas de rodadas pasadas en las que hemos además este incluido rutas de en donde se ha terminado en lugares independientes interesantes como la zona autónoma vinca eh, esta casa Flores Magón Chantiolín eh, el chatarral casa visiteca Eh, el Coffee Lounge El Olin eh, En Regina Para hacer proyecciones de, de cine Rodar y rodar Y ahora Toda la banda rueda qué bueno Y hablando de rodadas Para que tengan su bici al punto Este Deberíamos hacer un mapa De los lugares Donde podemos arreglar nuestras bicis Estaría bien aires mecánicos. ¿Alguna vez hizo ese ejercicio, no? Pues hay un mapa por encuentro ahí. Encuentro ciclocultural, en... ¿te acuerdas? Sí, en el encuentro hicimos un ejercicio de mapeo, ¿no? Colectivo. Sin embargo, era muy local. Creo que el mapa no daba en su escala mm. para poder señalizar. Sin embargo, se arrojó datos interesantes. Sobre todo de accidentalidad. Y de robo de bicis. Sí, el mapa, no sé si ustedes lo vieron, pero era un mapa que... Eh, se dibujó ahí sobre una madera, ¿no? Con gises, todo esto. Pues más que dibujar, yo creo que se trazó. Se trazó. Sobre un, un mapa hecho en sistemas de información geográfica y en realidad sí era un mapa que representaba el territorio de la Ciudad de México. Y lo que intentaba hacer, o los iconos que ustedes podían ahí ver, era accidentalidad, ¿no? ¿Cuáles son los lugares más accidentados en bicicleta? Los cruceros más peligrosos. Entonces la banda ponía con un sticker, eh, lo pegaba en donde creía que había más, ¿no? Entonces eh, esa era un uno, el otro era eh, la ruta, que marcaran su ruta, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegar al encuentro? ¿Al encuentro? la otra era el robo, dónde, de bicis. robo de bicis, donde se roban más las bicis, en el, y el centro de talleres ¿no? mecánicos, y el de talleres mecánicos, la banda marcaba con una herramienta este su, su lugar de, de arreglo de bici, su enfermería de bicis, y pues sería bueno no también eh, dejar las bicis al punto y pues los compas de casa biciteca justo ofrecen estos servicios, talleres de mecánica básica, intermedia Y avanzada, así que, pues, chequen ahí con ellos en su página en Facebook, para que, pues, creo que los aires son los fines de semana, entonces. En su página, bicitecas.org. Oye, por Ajá. ahí hablando de bicis, vi que se viene el quinto foro mundial de la bicicleta, y este va a ser allá en Chile, y ya se prepara, esto es para finales de marzo, y, pues, es donde se tratan temas interesantes relativos a la bicicleta y la ciclocultura y también el encuentro mmm, el, el, Encu el encuentro nacional de ciclismo urbano este año no sé en dónde vaya a ser pero seguramente ya se se irá preparando San Luis no. no no no recuerdo no sé la verdad por cierto el foro mundial este del que hablas hay una caravana que ya está rodando hacia ese foro entonces Hay que checar dónde anda la caravana. Y otros que nos estamos preparando, que esperemos si se haga para ir al Bike Bike, esta vez la edición será en Detroit. Así que esperemos que este año sí podamos asistir a ese encuentro ciclocultural de organizaciones eh, ciclistas culturales colectivas que giran en torno a la bicicleta como herramienta de transformación cultural. Que en 2015 la edición fue en Guadalajara y fue creo que todo un éxito Así que ahora pretenden invitar a varios mexicanos a ir a Detroit Y en donde se reúnen en estos encuentros Bike Bike eh, Talleres comunitarios de Canadá, Estados Unidos y México Y bueno de otras partes del mundo pero básicamente en Norteamérica Un encuentro sin fronteras ¿no? Y pues este año viene también el encuentro ciclocultural No se ha hablado mucho de eso, pero esperamos que, que próximamente Empiecen las reuniones para este encuentro Creo que ya empezaron, ¿no compadre? No sé, estaría bien también comentarlo ahí con, con la banda de Casa visiteca Y ponernos al día, estaría interesante Saludos a la banda que ha participado en el encuentro ciclocultural Lleva dos ediciones ¿no? son sí. sí, ¿verdad? Sería la tercera, 2016 sí. sí Pues harto en torno a la cultura ciclista Eh, ya saben la recomendación Está en la mesa Saquen la bici a rodar Es para rodar, no para guardar Y lo el miércoles Ahí en el mural del barrio Conciencia Ahí en la CTM CTM Culhuacán eh, Chequen el, el Facebook De barrio Conciencia Y ahí pueden encontrar la dirección exacta Y el miércoles ya saben 8 de la noche ahí es la cita Y regresamos por ahí De la 1 de la mañana Para ¿Pa que duerman no se espante un rato. No nomás. Sí, está relax. Y entonces, pues, hágase su, su caravana a la rodada, ¿no? También dos, tres amigos, es más seguro. Lleguen y se regresan con ellos, ¿no? Y otra recomendación es, viene una rodada, no la encontré en Facebook, de Los Corazones Rotos, se llama así. Sí, se llama así. Una rodada ahí que se va a llevar a cabo... Brujo la corriente al norte <ríe> y estos compadres pues salen a rodar y nos están invitando no sé era para el 13 de febrero Creo que se, cambió, se cambió parece ya les estaremos avisando pero chequen ahí rodada de los corazones rotos el papa vino a madrear varios planes <ríe> Sí, hay varias estaciones del metro cerradas, no va a haber paseo dominical Pero con fe todo se puede, así que esos kilómetros que va a recorrer con fe eh, También se deberían de hacer con esa misma fe cotidianamente Aunque no esté el Papa ¿no? o en bici Buen pretexto para subirse a la bici o caminar Ahora que va a estar cerrado todo el centro histórico Blind, en la ciudad Carso a mí cada vez me parece la Ciudad de México tipo esa ciudad gótica de la que en la primera edición de Batman en eh, su edición más más obscura retrataba, ¿no? Ciudad gótica con el, el guasón repartiendo dinero en un barco por, por las calles. Me parece que Ciudad Carso en algún momento va a llegar a ser así, ¿no? En donde veremos a Slim en un papa, en un Slim móvil. ...repartiendo dinero... ...o recargas electrónicas... ...con una pistola así... ...de láser... ...dispárame, recárgame mi, mi... ...mi tarjeta o algo así... ...algo locochón... ...y una recomendación... Eh, ...ya ven que acá no paramos y... ...es una peli... ...que se presentó en la... 27 séptima Muestra Internacional... De, ...de la Cineteca Nacional y se llama Conducta, es una película del año 2014, es cubana y que para todos aquellos que, que dan clase, para todos los profes me parece que estaría bien chido que la vieran para todos aquellos interesados que también no son profes, también véanla porque la historia que se entrelaza entre Chala y su profra es bastante entrañable y diferentes perspectivas de lo que a veces uno piensa de la realidad cubana así que pues por ahí si quieren reviéntensela se llama Conducta eh, y estuvo por ahí en la muestra internacional de cine y en esa misma este, muestra se presentó eh, una peli también que es bastante divertida para verla en familia se llama Siete Cajas y esta es una producción paraguaya del año 2012 y que es una historia de humor negro que en la que pone en situación delicada a varios de sus personajes principales así que pues ahí está la recomendación cinéfila para echar este un lente también a través de la caja negra y las dos pelis tienen que ver con morros y adolescentes, ¿no? sí ajá Sí, situaciones de la adolescencia, de la juventud, eh, vulnerable en muchas de las ciudades latinoamericanas y reflejando realidades cotidianas. Eh, dos muy buenas muestras de cine latinoamericano. Ya saben acá comentándolo en su viaje, sonidero, el que el que les recomienda cosas para para desarrollar su mente, su espíritu también. Y se acabó, por ahí dicen. Se acabó el viaje sonidero de hoy, compas, compadres, compadres. Eh, hemos llegado al final de este programa, el tradicional de los lunes en la noche, ya se la saben. Eh, a través de www.regaambulante.org Y pues enviándole un saludo a toda la banda que nos escuchó. Eh, hoy tienen un programa y el oso y el buba, así que... International Reggae Station, conéctense. Quédense Saludos. en la misma frecuencia de regambulante. y ahí se transmitirá a partir de hoy y estaremos ya afianzando algunos otros programas en vivo para que se transmitan a través de esta señal de stream. Saludos al barrio, al barrio en bici, al barrio conciencia y a todos los que nos escuchan cada lunes que nos aguantan nuestro viaje, nuestro de braille. Nos escuchamos en el 162. Y nos vamos con musiquita. Hasta entonces. Aspar viene a México a finales de febrero. Tremendo dubmaker acá en la ciudad monstruo. Nos vamos con un excelente remix de Dengue Dengue Dengue. Y el corazón enamorado que recientemente se presentaron en un festival por allá en las Europas al lado de Stan High Patrol y Alfa Que yo soy un hombre soltero y sin compromiso. Pero ya en hora que lo vaya, está viendo. Que yo soy un hombre soltero y sin compromiso.